Bueno, arrancando, bueno, la segunda mañana, ¿no? Ya se ha retirado Pali Cucharini después de Periodismo Turno Mañana y hasta las 12 estamos compartiendo radiocracia. Este fin de semana hubo un encuentro de mujeres radicales en Buenos Aires donde hubo participación y representantes del radicalismo en la provincia de La Pampa como Cecilia Roigé, quien está en comunicación telefónica para conversar con nosotros en el día de hoy. Cecilia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, Sebastián. Buen día. Bueno, gracias. Eh... Sí, Pues iba a hacer una aclaración. Dime. Eh, el encuentro, en realidad, fue el primer fin de semana de julio. Eh, ya hace un mes que fue el encuentro. Pasa que la nota fue hecha, eh, la, hará alrededor de una semana, y bueno, o oh, un poquito más, eh, donde hicimos después un encuentro de mujeres radicales de La Pampa. Muy Por bien. eso eh, queda desfasado, pero quería hacerte esa aclaración nada más. Bueno, fue, este, el fin de semana del... 6-7 de julio. Bueno. Este, en Buenos Aires, sí. eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué conclusiones sacaron de ese encuentro? Bueno, fundamentalmente, este, el, el reclamo que sale mm, a nivel eh, partidario fue eh, la necesidad de que en todas las provincias se reconozca eh, para los cargos partidarios la paridad eh, y para los cargos electivos en las provincias que aún no han adherido a la ley nacional y, o hayan modificado su código electoral, eh, este, la paridad en los cargos electivos. Así como nosotros acá en La Pampa, ya hace eh, dos años, una, sí, un año y medio, prácticamente dos años, que lo presentamos el proyecto eh, sobre paridad para modificar el, este, el código electoral, eh, bueno, que sigue descansando en la en la Cámara, en la legislatura, eh, lo, se sigue reclamando en otras provincias. Algunas ya los han adoptado eh, y ya este, tenemos paridad eh, en varias, como es el caso de, eh, de Buenos Aires. Y otros eh, este, otros distritos. En Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. De Buenos aires. Eh, en Córdoba también. Eh, pero además hay otros distritos a nivel partidario donde también la paridad ya es un hecho con la modificación de la Carta Orgánica, lo cual es sumamente sí. importante ¿por qué? porque el hecho de eh, lograr la paridad en los cargos partidarios eh, hace que las mujeres lleguemos a, a lugares de, eh, de decisión, que hoy no estaría pasando este, en, en, muchos, en muchos distritos provinciales, inclusive en en la Pampa también. Uh -huh. eh, de esa manera, las posibilidades de que mujeres que defiendan derechos de las mujeres y de la igualdad de derechos y de oportunidades, y que defiendan el feminismo como igualdad este, de derechos, que esto no es el estar eh, las feministas por, pisando al, al varón, sino por igualdad de derechos, esto hace que... Eh, Estar en lugares de decisión provoca que más feministas lleguen a, a estar en las cámaras, uh -huh. tanto provinciales como eh, nacionales. Y eso es lo que peleamos desde los lugares partidarios. ¿no? Uh -huh. Esto eh. se, sí, se complica un poco también a la hora de eh, afianzar las alianzas gubernamentales, ¿no? eh, porque una de las críticas muy fuertes que se le hace a María Eugenia Vidal, por ejemplo, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que prácticamente no tiene mujeres en el gabinete. Creo sí, que hay una oh, sola. Obviamente, obviamente que también eso, este, no, no solo eh, es la declamación que tenemos que hacer desde la palabra, sino que también hay que aplicarlo. No nos olvidemos que tenemos muchas mujeres que son más machistas o que defienden al patriarcado mucho más que eh, algunos varones. Y, y yo a veces me remito a ejemplos locales, y yo tengo que hablar de un varón, un concejal que ha trabajado en ordenanzas por inclusión de las mujeres, me voy a remitir a Marco Juelle, que ha hecho varias ordenanzas este, en pos de la igualdad y en pos de la paridad. Este, pero tenemos también, como vos decís, el caso de María Eugenia Vidal, una mujer cuando en realidad ha considerado que su gabinete son más capaces este, los varones. Eh, cuando tenemos mujeres que son tan capaces en Hacienda eh, como lo son capaces en otras áreas, en obras públicas, y no siempre que te encajonan o, sea, o nos dejan en educación y salud o desarrollo social, ¿no? Esos son uh -huh. estereotipos que hay que ir modificando. Mm. Es un largo camino, pero hay que ir modificando. Seguro. Hay... ¿Y en La Pampa cómo estamos? ¿O cómo está sí. el radicalismo en La Pampa? En cuanto a la paridad, mal. Sí. Porque no hemos adherido. O sea, con suerte respetamos el cupo. Eh, y de hecho, cuando nosotros hablamos de paridad, hablamos de uno y una o una y uno. No hablamos en igualdad, si vos mirás hoy la Cámara, la Cámara eh, tiene eh, tantas mujeres como varones de radicalismo, pero los primeros cargos son de dos varones, eh, o sea, estamos eh, ahí hacemos el problema, siempre los primeros cargos terminan siendo de varones. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es llegar a ese una y uno, o uno y una, ¿no? Y a nivel eh, de los comités locales y provinciales es lo mismo. Si bien eh, podemos decir que el comité provincia eh, cuando hizo su elección eh, eh, ratificó, eh, ratificó, no sino dictó una resolución reconociendo la Secretaría de Género, eh, todavía no se ha concretado en los hechos. Hice la resolución pero ahí eh, el año electoral hace que estas cosas también se compliquen y que a veces no se tenga la suficiente fuerza como para avanzar en, esas, en, este, en las cuestiones de género que tenemos que trabajar a niveles eh, en los distintos pueblos de la provincia. Uh -huh. El radicalismo en ese sentido eh, está mal, en la pampa está mal no, no, no, se, no se respeta la paridad tuvimos que pedirlo en una convención, en diciembre lo logramos, este, pero la fuerza de, de reclamar y de convencer eh, para que este, se ponga una fecha para cambiar la carta orgánica eh, por la paridad, fecha que no se respetó, que todavía estamos esperando que se convoque, porque nuestra carta orgánica dispone que para cambiarla hay que llamar a una asamblea especial y para modificación de carta orgánica. Entonces, eh, no es bueno el panorama. Uh -huh. Sí estamos trabajando, y ahora sí me hago, hago referencia después del encuentro de Buenos Aires, donde te digo, uno de los temas fue paridad, sí. que es importante, pero también eh, hubo temas muy, este, muy buenos donde eh, se trabajó sobre emprendedurismo y eh, las posibilidades eh, de las mujeres para empoderarse económicamente, hubo talleres de ese tipo, con lo cual eh, los ejemplos que se han dado en la Pampa de eh, mujeres que han obtenido pequeños eh, créditos para ir realizando sus desarrollos económicos y que de esa manera logran también tener Esa, esa independencia económica que les da mayor este, posibilidad de oportunidades, lo hemos transmitido eh, hacia otras provincias y otras provincias han compartido sus, sus experiencias, en algunas están mejor y en otras están peor. Pero también se trató, por supuesto, de educación sexual integral como una necesidad básica que se implemente este, en, en todo el país y en todas las escuelas públicas de la Nación tiene que eh, implementarse la, educación, la eh, educación sexual integral, se trató por supuesto del tema aborto, eh, obviamente eh, hay, mm, en el, dentro del radicalismo hay diferencias, eh, estamos eh, muchas que apoyamos por la legalización, este, por le, o la interrupción legal del embarazo, hay otras que no, eh, pero sí, eh, fundamentalmente se trabaja para que haya una educación sexual integral para no llegar al aborto. En realidad es para no llegar al aborto, porque realmente eh, llegar a, a abortar no es agradable para ninguna mujer. Uh -huh. Entonces, si tenemos una buena educación sexual integral, no tenés llegar, y ese es el lema del, de la campaña de, de nacional del aborto. ¿no es cierto claro Pero hay, hay, tanto, hay tanto prejuicio, ¿no? Eh, que la verdad que, eh, bueno, por eso se complica la implementación de la ESI en las escuelas. Exactamente, eh, pero, a ver, también ahí tenemos... Eh, y haciendo un análisis un poquito más fino, ahí tenemos eh, una, un enfrentamiento de, de poderes, ¿no? Eh, ¿Quién tiene más poder si algunos credos, eh, algunas eh, iglesias, para que no se, este, no se baje educación sexual eh, en las escuelas o eh, los ministeri el Ministerio de Educación, eh, para que realmente sea una realidad y evitemos, eh, como decimos siempre en, el, en la campaña, evitemos llegar al aborto, es decir, que haya eh, educación sexual este, para decidir, eh, anticonceptivos gratuitos. Eh, para no abortar y aborto legal para no morir. Uh -huh. eh, de eso se trata. Y, o sea, la implementación de la ESI es fundamental, ya no tendríamos que estar discutiéndolo esto, Sebastián. Mm, totalmente. Es eh, Cecilia, aprovecho que estamos charlando para preguntarte eh, por, por una cuestión muy puntual. Ustedes fueron eh, muy críticas en su momento, repudiaron desde las mujeres eh, radicales eh, todo lo que sucedió en torno al senador Juan Carlos Marino. Eh, te pregunto en qué quedó esa situación dentro del partido, y bueno, si tenés alguna novedad eh, a nivel judicial. Eh, porque no después hay tanta noticia día a día permanentemente que eh, por ahí quedan como un poco de, de lado eh, estas cuestiones. Mira, a nivel eh, nacional eh, sabemos que la causa sigue, no ha tenido todavía una resolución judicial. Eh, a nivel partidario nosotras siempre dijimos y lo expusimos en su momento, las mujeres que hablamos, que nosotros lo que queríamos era una justicia justa o sea que se si aclarara esto, eh, entendíamos que si hubo un acoso, eh, si hubo un abuso, tenía que ser este, condenado, y si no lo hubo, tenía que aclararlo. Y a nivel partidario, eh, también como vos decís, ha ido quedando como perdido porque pasa el tiempo y cuando, eh, bueno, en este caso eh, el senador recién ahora este, ha vuelto a, a tomar alguna aparición pública y demás. Eh, pero sí, lo que nos interesa es que esto siga en la justicia y que se aclare en la justicia que es donde debe, debe estar. Uh -huh. En Buenos Aires sabemos que la causa sigue, eh, pero no tenemos eh, notificación todavía de que haya habido alguna resolución al respecto. Uh -huh. eh, ¿Qué panorama te imaginas para las PASO del domingo? Estamos ahí de votar. La <ríe> verdad, eh, a nivel... Nacional yo no he decidido, no he decidido el voto, no. Creo que las paso van a pasar los candidatos, eh, están, el 1,5% lo van a pasar todos. Eh, y después me parece que en este caso, eh, en los dos partidos mayoritarios, que en realidad no hay eh, una paso real no hay una primaria sino uh -huh. que es lograr ese uno por ese por ciento lo van a pasar eh, me parece que el, el tema va a estar en en, este, en octubre obviamente uh -huh. no vas a votar Porque... a Macri Pichetto no lo he decidido pero eh, no lo voté y no es mi... no, no no coincido lo dije cuando era concejal en su momento yo no no coincido con la política sobre todo con la política económica y social que aplica este, el macrismo. Sinceramente, eh, creo que tiene que ir por otro lado. Eh, Pichetto ha ido acomodándose siempre desde la, el MENEN. Es una política que, la verdad, eh, no, no coincide con, el, con mi pensamiento, por lo menos. Aunque, orgánicamente, el partido... Eh, haya eh, adherido a esta mm, alianza, ¿no? uh -huh. este, pero bueno, yo no soy eh, voz de, con influencia para votar o no votar, y bueno, las decisiones orgánicas las siguen eh, los, los dirigentes o las dirigentes, en este caso son los dirigentes nada más, es así. Muy bien. Eh, bueno, pero queda la sensación este año, ¿no? De que el radicalismo tuvo la oportunidad, digamos, de despegarse un poco de, de la figura sí. de Mauricio Macri y no lo hizo. Eh, yo creo que esto, se tomó esta decisión que se tomó en Buenos Aires. De hecho, nuestros convencionales votaron en contra uh. de, de la alianza. Nuestros convencionales pampeanos, estoy hablando. Sí. Eh, y dieron la cara y por qué. Y yo valoro esa, esa actitud, este, porque. Realmente, a ver Sebastián, eh, podemos hablar de una política económica la de relaciones internacionales, que puede ser, pero cuando vos sabés que vas al supermercado y ves que se compra comida y se paga en 12 cuotas lo que vas a comer mañana lo vas a terminar pagando el año que viene es porque hay algo que no está funcionando, esa es la realidad. Está esa es la realidad que hoy tenemos. Clarísimo. Eh, Cecilia, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Radio Carmesa. Eh, gracias a ustedes, Sebastián. Muchas te, gracias. te mandamos un fuerte abrazo, que tengas lindo día y estamos en, en comunicación. Gracias, eh, gracias. Hasta gracias. luego. Cecilia Roiget, eh, integrante de, de las Mujeres Radicales, secretaria del Consejo Deliberante, conversando con nosotros en la mañana kermesera. 47 minutos, pasaron de las 10, así seguimos en Radio Radiocracia. Quermes Comunitaria es del pueblo, como el pueblo. Kermés Comunitaria grita, sueña, pide, piensa. Kermés Comunitaria.